Feliz año. Feliz año 2021. 2021. Caramba, Titi Arreo. Today. Záňa vám, vám, vám, regalarte este anillito DJ. Desde la República del Ecuador, República del Ecuador, suena, suena, caramba DJ, la mente que la mueve. Mente que mueve.